Nunca estuve de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí, sí no, igual... que, eh, ocasionó o, ocasionó algún malestar, digo, esa opinión de Alberto en algunos sectores. Sí, ¿no? sí, sí, fue muy muy debatido. Eh, me gusta más Alberto Fernández siendo entrevistado por estos medios opositores que por medios más amigos y eh, sí, sí, es mucho que, más sí, y me gusta claro porque es como mucho más convincente exactamente eh, es más no. divertida es como que hay otro tono la verdad es que es mucho más interesante verlo sí. con opositores que verlo no sé ya en, C en c5n claro, es un poco agotador todo sí. con la misma línea dice y, y, y se enojó y se enojó varias veces y yo creo que salió victorioso ayer de la de la charla yo vi 40 45 minutos lo que vi lo vi victorioso, porque después lo entraron a chicanero otra vez con la reforma judicial, o lo entraron a chicanero con la grieta y con toda esta historia. Y Alberto salió airoso, victorioso, y los dejó mal parados muchas veces, ¿no? Claro. Es decir, eh, fue una victoria de visitante, digamos, no en términos futbolísticos uh -huh. ¿no? Eh, reconozcamos que es un tipo solvente, ¿está? Uh -huh. eh, entonces, si le vas a discutir la reforma judicial, discústela con propiedad. Y en ese tema conoce Es muy conocedor el presidente, ¿no? Claro. No, me parece que Alberto eh, habla de su posicionamiento eh, en este sentido, que cuando eh, se junta con Clarín queda más de este lado y cuando se junta con C5N sí. que, se, se va un poco más. Lo cual está bien, digamos, este o, o por lo menos para lo, lo mediático funciona, lo termina funcionando. Eh, el tema es claro, porque hay tantas claro. entrevistas de este tipo que son magras, que son... Problema, digamos, porque no... Primero que no es una buena... Periodísticamente no me parece una buena entrevista. Digamos, yo hubiese hecho otras preguntas. este Obviamente desde otra mirada, por supuesto, desde otra identidad periodística. Eh, pero esta, de, detrás de esta entrevista también hay un, un arco de, de pauta y de relación con esos medios que... Eh, Tiene más tiene más de lo que aportan tiene muchísimo más de lo que aportan Real. por parte no solo periodísticamente sino también este que recursos eh, en, en la relación con el gobierno nacional pero bueno allá él tiene claro. de, de qué sé yo, derecho a dar este las notas que quiera me, me pareció importante sí que se haya juntado con la sociedad de, de terapia intensiva lo que no me sí. no me termina de quedar claro a partir de la repercusión porque eh, publicó un, un tuit en la cuenta oficial de Alberto fernández después de, de esa reunión eh, es sí. que en qué, qué consecuencia tiene esa reunión y esa y la carta que que escuchamos, que, que leímos ayer por parte de la Sociedad de Terapia Intensiva porque lo que dice Alberto luego de que le planteen la situación tan crítica sí. eh, es que la Sociedad ha, de Argentina de Terapia Intensiva ha advertido a la que la ocupación de UTIS de unidades de terapia intensiva alcanza niveles críticos, sí. seamos responsables, sí. evitar la circulación y el contacto es el único modo de no contagiarse tomemos conciencia es un mensaje sí. positivo Pero es un mensaje, sí. como decimos siempre, un consejo, una buena idea, sí. pero no es un acto de gobierno. Eh, entonces no, no puedo simplemente decir, eh, gente les, les aconsejo que no salgan, porque evidentemente no, no ha sido algo, suficiente. Ayer dijo algo algo interesante cuando Bonelli y Alfano le, le hicieron recordar qué iba a pasar a nivel nacional si seguían explotando los casos. Eh, alberto, y dijo qué duro que fue el, dijeron ellos no qué duro fue el comunicado de, de los terapistas no papá papá dijo no no fue duro fue real fue un, un comunicado eh, eh, lleno de realidad no es la realidad dijo Alberto. y le preguntaron sobre un supuesto botón rojo y dijo alberto en un momento no voy a permitir que se llegue a un punto de colapso del sistema sanitario. Entonces le preguntaron si iba a tomar una decisión por sobre la de los gobernadores. Y Alberto dijo que él iba a seguir conversando con los gobernadores y con el jefe de gobierno porteño, pero que no no descartaba accionar el botón rojo en caso de que se siga propagando casos de coronavirus para endurecer las medidas de aislamiento social en caso que se sigan aumentando la ocupación de las de la UTI por la pandemia del coronavirus y no permitirá que el sistema llegue a un punto de colapso. Y esto me parece que esta esta opinión de Alberto tiene un poco que ver con esta reunión con los terapistas y el resultado de esa reunión es este pensamiento de Alberto de accionar un botón rojo para endurecer las medidas de aislamiento social. Uh -huh. Lo que uno se pregunta si va a tomar una una resolución unilateral o va a seguir consultando a los gobernadores, porque cada gobernador tiene su librito, ¿sí? Eh, hace dos días el ministro de Salud de Córdoba, Cardoso, por los casos que están explotando acá, ayer hubo 479, chicos, acá. 479. Uh -huh. Récord. La vez pasada, 392, el día anterior. Ayer 479 y 200 solo en la ciudad de Córdoba 200 en la ciudad de Córdoba sin embargo, las autoridades porque dice, está funcionando el COE nosotros cuando hay una propagación en algún barrio de Córdoba, en algún pueblo levantamos el cordón sanitario por eso no vamos, vamos a seguir permitiendo y flexibilizando las las actividades sin embargo, ayer hubo 479 volvemos a la misma historia ya me canso con esto, no la verdad me cansa este tema, pero bueno eh, cada uno va con su librito el presidente me parece que tiene la potestad y la facultad de tomar una resolución por sobre lo que puedan llegar a decir todos los gobernadores, uh -huh. ¿sí? Claro, sí. Me parece, me parece, claro. me parece. Es que yo creo que eso del no botón de rojo... No de intervenir, pero un DNU, ¿no? Un DNU. Claro, yo creo que se viene en cualquier momento, ¿eh? Este, como a cómo viene el aumento sí. de casos, yo no lo veo muy lejano sí. ese botón rojo. Ayer sí. fueron 10.933 uh -huh. los contagios, sí. claro, eh, sigue escalando. Claro. claro, y además dijo le preguntaron, ¿esto se va a prolongar hasta el 21? Y dijo, no sé, dijo Alberto, si esta medida que ya se resolvió hasta el 21 iba a mantenerse vigente, Alberto dijo, no sé, yo estoy evaluando diariamente ...con los asesores, obviamente, con los infectólogos... ...estoy evaluando diariamente, día por día... ...y observo que la cosa ya excedió el AMBA... ...es decir, ya los contagios no se dan en un 90% en el AMBA... ...se va repartiendo la cosa, ¿sí? Se va repartiendo, entonces dijo, no sé, voy a evaluar... claro ...así que no nos, no nos sorprendamos de una resolución... ...que puede resultar la rígida a muchos... Pero bueno, viejo, me parece que en este momento sería lo mejor, uh -huh. sería lo mejor, que ponga más rigidez en este tema, sí, en porque ese... veo que Pero... los casos se están desmadrando, ¿no? Claro, hay que ver también cómo, eh, qué, qué medidas se puede tomar para perfeccionar todavía más el, el sistema de salud en el sentido de, la, de, de las terapias intensivas, la, lo que señalan... Este los, los trabajadores de la salud más expuestos, y nos lo comentaban ayer, es hoy por hoy la infraestructura en el AMBA y en otros sectores no es, la, no es el problema, sino justamente esos trabajadores que no alcanzan. Creo que no hay eh, digamos la, la solución no puede ser inmediata porque no podés formar en meses a un terapista... Eh, pero sí, claro. sí siguen en pie las ofertas de otros países, por ejemplo, de incorporación de más terapistas de Cuba y de otros países que hoy no estén tampoco eh, colapsados de, de casos. Veremos cómo se cómo se resuelve. Ojalá no haya que llegar a ese borde, a ese límite, eh, y se tomen medidas antes, sí, pero pero bueno, eh, Laucha, es la, la realidad. la eh, Laucha, yo te comentaba, te conté ayer a la noche, que hablamos un rato, de de este amigo mío, contador, uh -huh. que lamentablemente tuvo diagnóstico de COVID. Un tipo que se cuida, pero de arriba para abajo. Y tiene dos hijos, uno viviendo en Alemania y el otro viviendo en Australia. En Australia, que hay poquísimos casos, eh, pero es un país que es una nación que también se preocupa por su población, las autoridades. <ríe> llegan las 7 de la tarde y hay toque de queda hasta las 5 de la mañana. En Australia. Uh -huh. claro Es una palabra muy sí. fuerte el toque y, de queda. Y pero en Australia detuvieron no a dos... Prácticamente, prácticamente no tienen casos. Prácticamente no tienen casos. Son muy pocos los casos que hay en Australia. E incluso en Australia, Australia detuvieron a, de a dos personas que estaban organizando marchas eh, por, justamente por por la libertad, como marchas como la que tuvo aquí hace dos semanas, eh, las del 14, que la en claro, en Berlín y que le suben en España. Eh, tanto en, en Berlín, en Alemania como en como en Australia de que, que, de que estamos hablando, eh, fueron detenidos los que trataban de organizar estas movilizaciones. Dijeron, no señor usted no puede organizar una mar una marcha en estas condiciones en estas circunstancias eh, de marche preso digamos y, y no así pidiendo ni ni, ni ni mano dura ni un control raro sino simplemente no, no, cumplir no, no, no, con no. las legislaciones vigentes exactamente los meten en can en Alemania pasó lo mismo particularmente en berlín donde hubo también marchas anti cuarentena en Madrid ahora se van a cerrar los parques debido al rebrote que hay de coronavirus en la capital madrileña. Bueno, ni hablar de Barcelona, que también hubo una ola de rebrotes. Entonces digo, eh, por eso dijo Alberto, Alberto ayer fue muy claro, podría accionar el botón rojo para aumentar las restricciones a la circulación y la actividad ante el crecimiento de casos infectados de coronavirus, y dejó claro siempre dejó claro en medio de la charla que la prioridad es la salud de los argentinos. Bueno, en Australia pasa eso, esto lo contaba Juan Carlos, que el hijo está allá, desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana toca y queda. Aquel que sale va, va preso. Uh -huh. ¿Sí? Claro. No, no no se lo reprime ni nada, directamente va preso. Va preso. Uh -huh. O respeta la ley o respeta la ley. Y quizás, no, no sé si es la palabra justa, para aplicarla acá, pero me parece que va a tener que ser muy muy duro en este aspecto, Alberto, porque si no vamos a tener una ola de muertes a, de acá a fin de año que vamos a salir espantados. Claro, si en un momento vamos se decía, recuerdo cuando se llamaban estas marchas anti cuarentena que no era eh, muy probable que la gente se contagie en esas marchas y estaban los protocolos y demás. Bueno, resulta que... Ni más ni menos que una, una dirigente como Patricia Bullrich, que era la que estaba pidiendo a la gente que salga a la calle y vayas a, a esa movilización, terminó con coronavirus. Uh -huh. eh, y es muy... Bueno, es, no sé, sí. es tragicómico, porque lo que ella dice es soy la que sale al barrio a hacer las compras como si se hubiese agarrado el virus en el claro. chino. Sí. Y la verdad es que es sí, evidente sí. que donde... ¿Dónde circula el coronavirus y cómo uno lo puede contraer? Eh, y ella es la que fomenta, ¿no? A que la gente salga a exponerse y a contagiarse. Aparentemente está en terapia claro, intensiva claro. ahora Patricia Bullrich porque estaba con una bronquitis. Eh, entonces están como siguiéndola muy de cerca a ver lo, qué es lo que pasa. Pero bueno, me parece que, eh, obviamente, esperando que se recupere prontamente, eh, es un ejemplo clave para demostrar, bueno aka tenés una exponente anti cuarentena, enfermada de coronavirus y encima en terapia intensiva. Pero fíjate la miseria que son en el, en el caso de Ulrich, que ayer apareció una imagen de ella que publicó antes de ser antes de ir eh, antes de ser atendida, donde trató de mostrarla, la gente que ella estaba afectada, pero como que estaba bien. Claro ¿no? que no pasa nada. Es decir, estos tipos, estos tipos hacen marketing hasta para cuando están afectados. Y no cierto que ya le tocó a varios de ellos. Ayer también nos enteramos que el ex ministro de Macri, hoy intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguazel, dio COVID positivo. ¿Estamos? Uh -huh. Otro integrante del gobierno de Macri, al igual que Morales, y ahora Bullrich, también le agarró le agarró COVID. El caso de del gobernador de Entre Ríos Bordet, que también dio COVID positivo, Pero comentaba Bordet que se encuentra estable y asintomático, ¿sí? Claro. Bueno, muchachos, si no si no nos ponemos las pilas después de ver que ahora ya les está tocando también a parte de la clase política... Ni hablar. Bueno, uh -huh. Ni hablar. Ni hablar. Sí. hablar 12 no distinciones el virus este, No sé ¿eh? distinciones entre opositores no. y oficialistas. Acá estaba leyendo que la gobernadora Alicia Kirchner, fíjate, que echó a funcionarios eh, de la empresa de energía Santa Cruz, incluía a su presidente que se llama Nicolás Michuis, por estar violando la cuarentena, había se habían reunido entre 12 personas para celebrar una licitación en plena cuarentena. Eh, ahí en Santa Cruz, uh -huh. obviamente están con el ASPO, el aislamiento eh, social preventivo y obligatorio. Y esta gente se reunió igual, más de 10 personas, eran 12. Claro. Bueno, lo que decidió la verdad la gobernadora me parece muy correcto, eh, terminó echando eh, a todos los funcionarios, pero eh, también me parece que hay que destacar ese tipo de cosas. no eh, Digo, hay que predicar con el ejemplo. Porque este tipo de cosas, insistimos, es lo que genera mucha bronca cuando te dicen lo que tenés que hacer y después ves que nadie lo cumple, ni siquiera los propios dirigentes políticos eh, de la oposición, claro. en algunos casos, que bueno, uno habla de Patricia Bullrich y, y otras, otras figuras del macrismo que no tienen ninguna responsabilidad política porque no no, no, no están gobernando como sí si puede ser la reta o algunos intendentes eh, de la provincia de Buenos Aires. En este caso tenés, bueno, funcionarios políticos, oficialista del gobierno de Santa Cruz, sí, sí, sí. reuniéndose en contra de todas las medidas dispuestas por la gobernadora y también a, a nivel nacional. Uh -huh, claro. Totalmente. Sí, a, eh, ayer... Bueno, llegó el, re, el domador de reposeras, ¿no? Acaba de llegar al país el domador de reposeras y otra vez deberá cumplir 14 días de aislamiento, ¿no? Espero que los cumpla y no esté arengando a su tropa para seguir pregonando este discurso anti cuarentena, anti todo. Eh, porque lo que vi, ayer vi otras imágenes